Esta vaida Programa de contrainformación Busco la paz en mi mente y el conflicto en la sociedad Todos los domingos y lunes De 3 a 4 y media Sol, sal, pobla, sal, Sol, sal, pobla, sal, pobla Sol, en molotó irratia